Mensajes al 1553-3147 línea. Teléfono fijo 414190 y 444594. En línea. Conduce Jorge Escotón. 8 de la mañana, 34 minutos en casi todo el país. Bueno, Daniel Scioli envió a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el proyecto de reforma fiscal. Eh, que después vamos a hablar de lo político Pero en principio eh, queremos hablar de qué se trata esto Fundamentalmente porque eh, hay más presión tributaria para el campo Si sale el proyecto que el oficialismo a través de Daniel Scioli Ha enviado a, a la Cámara de Diputados Precisamente con el aumento del inmobiliario rural Norma Urruti, ¿cómo te va? Buenos días Buenos días, ¿cómo están? Bueno, me imagino que es, es un tema que deben de estar siguiendo de cerca ustedes, ¿no? Sí, sí, se estuvo trabajando ayer en La Plata y Buenos Aires institucionalmente, yo no estaba, pero bueno, sí lo hizo Carvac, este, a través del presidente y otras personas. Este, y bueno, creo que la sesión de hoy no se va a hacer y la de mañana tampoco. Este, así que, bueno, en principio esto da un tiempo más para, para el análisis, porque en realidad tampoco es que esto se ha analizado profundamente, ¿no es cierto? Claro, eh, digo, eh, fundamentalmente la urgente necesidad de dinero que tiene la provincia de Buenos Aires con un déficit terrible, este, hacen tomar estas medidas eh, con mayores presiones fiscales y decía por ahí un diputado de la oposición, es eh, tapar con una curita una fractura expuesta, ¿no? Eh, eh, medidas como, por ejemplo, eh, aumentar el, el inmobiliario rural. Sí, sí, totalmente, Imagínate que estamos viendo el tema de la prórroga por la emergencia, la prórrega de la emergencia este, y la quita del pago del impuesto inmobiliario y, este, y, bueno, y por otro lado el gobernador está impulsando el aumento. Este, en realidad yo creo que estas cosas hay que, hay que negociarlas, hay que consensuarlas y bueno, también se merecerá una reunión de la mesa de enlace provincial con... Con el gobernador y el ministro. Uh -huh. eh, Ustedes tienen contacto con legisladores, eh, va a haber quórum, ¿Qué, ¿qué va a pasar? Mira, lo que tenemos entendido hasta ahora es que la sesión de hoy se levanta porque no va a haber quórum. Uh -huh. uh -huh. eh, ni para hoy ni para mañana, sí, por supuesto, hubo, hubo contacto con, con distintos legisladores, sí, sí. Uh -huh. eh, el dato llamativo de esto es que ni siquiera eh, va a haber quórum por parte de los legisladores de la concertación y aquellos que son de la barría, ¿no? Estén también en el oficialismo. Sí, sí, en principio, bueno, también el radicalismo pensaba dar quórum, o había algunos por lo menos, este, bueno, así que sobre eso se trabajó también, y este, sí, sí, de lo parte de los locales tampoco van a dar quórum. ¿Has tenido reuniones? La con... línea Emilio Monzó tampoco da quórum. Uh -huh. este, ¿Has tenido eh, reunión con los legisladores locales por este tema? Eh, no, en realidad la reunión fue por otros temas y bueno, y, y surgió este, entonces de ahí que conocemos la, la decisión, ¿no es uh -huh. cierto? Este, bueno, por, así que con, por ejemplo con Mario en realidad nos, nos reunimos para ofrecerle y ponerle a su disposición para las acciones legislativas, todos los datos y, bueno, y todo lo que nosotros tenemos desde el sector y desde lo productivo. Uh -huh. Bueno, ahí surgió este tema, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Norma, eh, ¿qué, ¿qué importancia tiene eh, el, el aumento del inmobiliario rural? Bueno, en realidad habría que verlo después como, como bien como termina el, el proyecto. Lo que pasa es que este, estas medidas inconsultas, hay que, hay que frenarlas, este, hay que ver qué es lo que van a tomar ellos para el aumento del, del inmobiliario, si van a hacer un aumento, en, pretenden un fijo para todos o pretenden eh, incorporar índices de productividad, lo cual esto se ha discutido muchos años y nunca se ha, se ha, ha podido llegar a un acuerdo porque, bueno, las productividades sabemos que son totalmente variables este, en el sector nuestro, por dos, por dos funciones, una por lo, por lo político y la otra por lo climático. Entonces, uh -huh. esos son, son riesgos este, que, que, bueno, que no, están, no podemos asumir. Y después el otro tema es el de puertos... Este, bueno, además de ingresos brutos, que ya en el sector tenemos un problema de que nos retienen con las ventas, nos retienen con el depósito en el banco, nos retienen con la extracción del banco. Entonces, este, bueno, que esto pasa a, to a todos, ¿no es cierto?, no solo a los agropecuarios. Uh -huh. este, así que creo que, que esto hay que... Me parece bien que el legislativo se tome su tiempo... Para, eh, bueno, para analizarlo como corresponde, eh, hablarlo con, con quienes corresponda, hablarlo y estén articulando en este en cada uno de los temas, y bueno, y después resolver qué es lo que se va a hacer. Pero una cosa así sacada, como, como, bueno, como se han sacado las últimas leyes acá, me parece una barbaridad, me, más en los tiempos que ya corren, ¿no? Uh -huh. es, es no leer nada de lo que ha pasado. Sin duda. Eh, ¿Lo ves a Sioli cada vez más lejos del sector agropecuario? Sí, sí, totalmente. Sioli siempre estuvo del lado del, de, de Kirchner, fundamentalmente al lado de Néstor Kirchner. Este, en algún momento, cuando reunió a la mesa provincial después de las elecciones, se, se comprometió a defender el sector, no a defender, pero bueno, a llevar el reclamo del sector, A, bueno, a reconocer que, este, bueno, las cosas que estaban mal, las cosas que había para corregir, este, y cuál era el reclamo justo, bueno, después habrá algunas otras cosas que tendríamos que discutir, pero bueno, salió de la reunión y dijo que no había hablado del campo. Uh -huh. Así haya hablado, que salga y diga que no, que no habló, directamente el mensaje que te da es que, bueno, que olvidémonos del gobernador. Uh -huh. Eh, bueno, sí olvidarse del gobernador, porque el gobernador te implementa una medida que afecta directamente al sector. Bueno, por supuesto, y ahora le sumás esto, entonces este, eh, es una cosa... Vamos para cualquier lado, pero bueno, los hechos son los que te marcan, porque si vos te compras las palabras, y bueno, las palabras pueden ser de gloria, pero los hechos te marcan... Eh, a dónde va cada persona. ¿no? Uh -huh. Vos sabés que eh, hay es información provincial ya, en los medios provinciales precisamente, eh, que eh, el Intendente Severi y otros intendentes eh, han eh, bajado línea al, al, al bloque legislativo que, que maneja, donde tiene llegada como es la concertación, eh, para no dar quórum si en la reforma eh, fiscal se incluye el aumento del inmobiliario rural entre otras cosas. Sí. Ustedes a ustedes le, les han comunicado esta esta esta resolución de, desde el oficialismo como ese ese berry y no dar quórum también este para, para este tema? Sí, sí, sí, en una, nosotros estuvimos en la comisión de caminos de la rural, estuvo, estuvimos reunidos con él y bueno, nos comentó de esto. Uh -huh. este, así que bueno. Me parece, está bien, estábamos hablando precisamente del déficit de, del sector en cuanto a aumento de tasas viales y bueno, no, no hablar de aumento de tasas viales en este momento. Este, que bueno, te lo compartimos, entonces mmm, me parece que hablar, no hablar, eh, estar peleando y viendo cómo, qué es lo que hacemos con lo que tenemos y con, hasta dónde llegamos con lo que tenemos para evitar un aumento me parece una locura generar un aumento del impuesto inmobiliario uh -huh. eh, esta... porque lo de puertos puede afectar a una parte del sector, ¿no es cierto?, a los sí, que sí. hacen granos pero el inmobiliario afecta a todos uh -huh. eh, Norma, esta, esta medida eh, o esta decisión de, de SBR y los legisladores de la concertación eh, ¿lo tomás como un gesto de, de acercamiento al sector agropecuario o, o como una medida aislada? Mira, es una, es una acción Después veremos cómo siguen, no nos olvidemos que, que, bueno, lo que han defendido con tanto ahínco y de qué manera, o por lo menos, yo no dejo de trabajar ni de, ni de generar cosas, ¿no es cierto?, uh -huh. por, por estas cuestiones políticas, pero ni dejamos en nuestra comisión, nuestra comisión es de seguir trabajando, uh -huh. pero bueno, uno estas cosas las toma como un gesto y como una acción, el... uh -huh. después qué va a pasar, eh, ya nos ha pasado, este, gente que nos ha dicho que el campo era maravilloso, que después estuvo totalmente en contra del campo, que el campo no era importante, que bueno, que era una actividad más, pero que en realidad este, pa... este país era industrial y hoy nos dicen, bueno no, el campo salvó al país de las crisis... ¿Viste? Son discursos que, bueno, un día están de un lado, otro día están del otro y accionen. Si fuesen solo discursos, no, sé, no habría problema. Uh -huh. Así que yo creo que, bueno, que hay que, hay que ir viendo paso a paso cómo se van dando las cosas. Este, uno defiende un sector productivo, está en una institución de productores, defendiendo productores, y bueno, y lo político es totalmente distinto. Norma, muchas gracias. No, gracias a vos. Norma Urruti, presidente de la Sociedad Rural. Eh, el tema es así, concretamente hay un, un no de, eh, dentro del oficialismo, dentro del de, de bloque de la concertación eh, que preside el saladillense Patricio López Mancinelli a eh, votar o dar quórum precisamente en la Cámara Baja esta semana a la reforma fiscal que está eh, impulsando Scioli, Y que tiene eh, alto impacto fundamentalmente eh, sobre eh, el, el gravamen impositivo y un aumento de este a el sector agropecuario. Y bueno, analizándolo un poco con la presidenta de la sociedad rural Norma Urruti. En línea, un encuentro entre vos y las noticias.